En esta ocasión, el Centro de derechos Humanos de Bartolomé en Las Casas comparte ustedes que a la fecha van 34 días de huelga de hambre y ayuno en el penal número 5 de Chiapas y en otros penales del Estado, exigiendo la libertad. Varios son los presos y una presa que se encuentran, ellos dicen de forma injusta, en la cárcel y por medio de esta huelga de hambre están procurando que se les revise sus casos y se les libere. La situación de salud de los compañeros cada vez es más preocupante, ya empiezan a tener signos en donde esta huelga y ayuno está afectando a su salud. En esta eh, ocasión queremos compartirle la denuncia de que el día de ayer no les dejaron que pasara el médico, un médico independiente que está enfermo revisando su salud, está viendo sus signos vitales y está viendo cómo, cómo están en la huelga de hambre. Nos denuncian que pues no eh, lo dejaron entrar y así pues puede poner más en riesgo la vida e integridad de las personas que están ejerciendo su derecho a huelga. También decimos que va más de una semana desde el traslado del profesor, Alberto Patistán, de Chiapas hasta Sinaloa, Guasave, y en conferencia de prensa, sus hijos reclaman que regresen a su papá aquí a San Cristóbal, que fue un traslado injustificado, y piden su libertad inmediata. escuchamos en voz de la voz eh, de la mate, voces inocentes y solidarios de la voz de la mate, esta denuncia de que no permitieron entrar al médico a el penal la opinión pública, a los medios de comunicación y estatal nacional e internacional, a los medios alternativos, a los adherentes a la otra campaña, a la sexta internacional, a las organizaciones independientes, a los defensoros de los derechos humanos ONGs. La voz de la mate, voces inocentes, solideros de la voz de la mate, adherentes de la otra campaña del ZLN, cautivos en el penal número 5 de San Cristóbal de la autoridades penitenciarias en las cárceles, sus carácteres cada vez más prepotentes en lesionar los derechos con los hostigamientos intimidaciones y humillaciones, entre otros más. Como tal caso sucedido este día domingo 30 de octubre, que sabemos antemano que es un día de visita general para los amigos, pero el ser director de este centro, de nombre José Miguel Aralgón García, junto con su alcaide y comandante y, los y las trabajadoras sociales, impidieron el acceso de entrar al interior del penal a nuestro compañero médico, que venía con el objetivo de ver nuestra situación de salud con los 32 días de nuestra huelga de hambre que ya llevamos. Y por otra parte, nosotros y el director, Hemos quedado en un acuerdo donde nuestro médico tendrá acceso en excepción en el estado que nos encontramos. Es por ello que denunciamos públicamente estos atropellos y violaciones a nuestros derechos ejercidos por parte de las autoridades mencionadas. Por otro lado, exigimos respeto a nuestros derechos como seres humanos. Una vez más, hacemos un llamado al ser licenciado Juan C. Vénez Guerrero, gobernador del Estado, a que intervenga de inmediata de nuestras libertades incondicionales, como ellos sabrán nuestras inocencias y prueba de ellos que ya llevamos 33 días en huelga de hambre. Y seguimos invitando a toda la sociedad civil, a las organizaciones independientes y al pueblo creyente en general a sumarse a nuestra causa en sus oraciones y a exigir la justicia y las libertades de los presos políticos del país. Fraternalmente, La Voz de la Mate, Voces Inocentes, Solidarios de la Voz de la Mate, San Cristóbal de las Casas Chiapas, 31 de octubre de 2011. como decir cada día que pasa se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas que se encuentran en huelga de hambre y la respuesta del Estado, del gobierno del Estado de Chiapas, ante esto ha sido ninguna respuesta. Por el Centro de Hechos Humanos, Bartolomé de las Casas, Gubicha Matos.